Aproye chua matina Yo no sé por qué es tan triste la vida, que tan solo con nueve años Dios te llevó a mi madre querida, dejándome en este mundo triste, solo y abandonado, pero siempre tú vivirás presente en mi corazón madrecita, ya que madre, madre hay una sola. No sé por qué habemos hijos ingratos que ahora que están vivas no sabemos valorarlas ni quererlas. Esto va para mi madre linda, para María Corina y todas las madres del mundo entero con sentimiento. cabezos y toda su en no tener madre viva sin el de una madre no tiene sentido con er de sin el